para recibir al puntero del campeonato en el cilindro que realmente son buenas noticias sí y quizás la mejor de hace mucho tiempo esta tranquilidad que hay en Racing desde hace un tiempo a esta parte y puntualmente en estos momentos no viene lo numérico, viene ubicado en la tabla de posiciones creo que de menor a mayor demostrando un buen rendimiento en Santa Fe y expectantes ¿sí? esperando eh, cómo se desarrolla la segunda parte del torneo estas nueve fechas Últimas, si bien eh, Como todo el mundo dice, iremos paso a paso Y fecha tras fecha eh, Con la expectativa de poder lograr sí eh, Un par de triunfos que hagan que Que Racine pueda tomar la punta Y ojalá no la deje, ojalá sea así Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos Buenas tardes para todos Y vos planteabas esta esta situación Y quería hacer referencia a esto eh, Sin dudas, ¿no? Que, que Un momento para disfrutar, un momento tranquilo Y, y quiero marcar algo que por lo menos yo, yo siento, tengo la sensación y me parece no equivocarme demasiado por el hecho de que eh, siempre hemos marcado esto que me parece que los que hacemos eh, periodismo partidario tenemos la posibilidad justamente por esa circunstancia a veces de poder hacer una lectura por ahí un poco que va más allá de lo que pueden hacer algunos, algunos medios gráficos puntualmente por ahí con mayor llegada, pero que por ahí no tienen esa posibilidad tan del día a día de lo que pasa con el club ¿qué quiero marcar con esto? porque me da la sensación Diego de que eh, estas declaraciones de los jugadores que tienen que ver con eh, que el equipo no es candidato más allá de esto que vos decís que está a dos puntos de, del puntero que sin duda con chances más que ciertas de estar eh, en los primeros puestos y, y, y con la posibilidad de, de coronarse en este torneo y, y por el otro lado como que Eh, nos quieren hacer creer que estas declaraciones tienen que ver con que los jugadores quieren eh, sacarse presión, descomprimir y sin dudas que algo de eso debe haber. Pero me parece, me parece que eh, la realidad pasa porque tiene que ver con lo que ha mostrado el equipo en estas diez fechas, donde sin dudas haciendo un rápido análisis, no siendo en la primera presentación y aquellos ¿no? fallidos eh, penales de, del pp San, el partido con Independiente y sin duda concretamente el partido frente a Colón, Racing nunca ha superado claramente al rival, tampoco quizás ha sido eh, superado, ni inclusive, digo esto, eh, en el partido con San Lorenzo, más allá de la goleada, Sí, hay muchas cosas a favor del equipo en estas diez fechas que dijimos, lo marcamos el día lunes, después de la victoria en Santa Fe, que ha evolucionado, que ha crecido, que ha mejorado, que la solidez en la defensa, que finalmente se ha decidido acompañar con quienes deben ser a la velocidad de, de, de Vieto y Centurión de tres cuartos de cancha para arriba, la titularidad eh, al chico Zuculini, que esto ha hecho, ha hecho crecer al equipo, la posibilidad de que el equipo juegue diez metros más adelante y que Villar sea el volante ofensivo que todos queríamos que, que cuando, cuando llegó a Racing desde Mendoza sin duda es que el equipo ha evolucionado ha mejorado notoriamente pero todavía le falta ser un equipo regular ser un equipo previsible según el diccionario de Luis Ubeldía Racing tiene que ratificar lo hecho frente a Colón de aquí en adelante por eso digo que eh, como se dice en la jerga, los Jores no están vendiendo humo Es una realidad que por lo que ha mostrado Racing hasta acá, que ojalá sea campeón, ojalá que lo pueda ratificar, pero para todavía hasta aquí me parece que es muy sensato, muy racional decir que el equipo no es candidato. Para eso, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Es así una semana de las más tranquilas de los últimos tiempos? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Eh, sí, seguro. Seguro que es una semana extremadamente tranquila para lo que es Racing, ¿no? Eh, nosotros decíamos en la semana De que tal vez el equipo que De los grandes, de los denominados grandes Que más tranquilo está en este momento Más allá de la última victoria de River Podía llegar a ser Racing Que tuvo alguna intermitencia en este campeonato ¿no? Por supuesto, como todos la varias, tienen sí. Varias, como la tienen todos eh, eh, En está. este torneo tan irregular Racing no está exento no. de esa irregularidad Las excepciones por son 1 dos, Que todos las conocemos, News y Vélez y Después no hay mucho más Y Vélez que, también es que tuvo algún... está... Por eso, por eso digo, por eso me daba un poquito eh, de malestar, ¿no? Esto de que quieren eh, hacernos creer que los jugadores no son conscientes de lo que está rindiendo el equipo y que estas declaraciones de que de no querer comprometerse, eh, por lo menos por lo que ha mostrado el equipo hasta acá, eh, tengan que ver con eh, con una manera de aquel famoso paso a paso de Mostaza. Sí. Creo que esto es otra cosa. Creo que esto son muy conscientes de lo que ha mostrado el equipo hasta acá. Sin duda que, si Racing puede ratificar lo que mostró frente a Colón, bueno, ahí estaríamos hablando de otra situación. Seguro. Eh, pero es una semana muy tranquila, que inclusive, a mí alguien me comentó de que el pensamiento de su día con respecto a este receso, pues mañana empieza una nueva fecha de eliminatorias, rumbo a Brasil 2014. Sí. El pensamiento de su día es que a Racing lo termina favoreciendo. Eh, en contrapunto con lo que muchos pueden llegar a pensar. Claro, Racing viene... Eh, embalado, entonado claro. Con tres victorias consecutivas ante rivales muy importantes Como Rivers, San Lorenzo Conor en Santa Fe Una plaza a la que evidentemente a muchos le va a costar ganar ahí Un crecimiento en el rendimiento del equipo <coughs> También Pero sueldía interpreta que El partido con Newells <coughs> es clave Es clave para poder determinar Si en realidad Racing está para pelear arriba o no Y tiene tantos tantas cuestiones por corregir Racing todavía, tanto por trabajar este equipo de sueldía, que el propio técnico lo sabe eso, es consciente. Por eso digo hoy y ayer práctica a puertas cerradas, sin atención a la prensa. Esto no es casualidad. Se ha trabajado entre ayer y hoy mucho desde lo táctico para corregir estas cuestiones, estos errores que Racing viene cometiendo y que sueldía Eh, quiere, por supuesto, corregirlos Y hacer que el equipo sea más sólido aún. Eh, obviamente trabajando, Leo Con la base y con la eh, Seguridad Que en principio tenemos todos Si no ocurre nada extraño De mantener el mismo equipo Chico, ¿Sí? No hay motivo del el cual tenga que cambiar El equipo ya está eh, El único motivo que puede ya existir es Algún imponderable eh, Pero después el equipo va, va a ser el mismo Va a ser el mismo Sí, tiene todos los jugadores a disposición Todos e Imagino Leo, Oscar que analizando lo que viene sube el día eh, digo esto por esto de, de, de lo que ocurrió en estos días no de, de, de encerrarse eh, de, de poder trabajar a puertas cerradas me parece que eh, es un equipo particular Newells ¿sí? eh, no tiene un esquema digo táctico similar a muchos defiende con línea de tres eh, se sabe a qué juega eh, y allá por la anterior semana cuando hablamos del partido con Colón Eh, decíamos que eh, estaría bueno que yo el día vea aquel video de Colón y, y Cerro Porteño me parece que el video a ver de algún rival de Newell's, seguramente es el de River que quizás es quien lo puso más en problemas que de hecho le ganaba 3 a 1 aquel partido, sí. tranquilamente River, eh, haciendo un gran partido para muchos hinchas de River eh, y colegas que hacen también seguramente, digo eh, bueno verlo, para ver los sí. defectos y por sí. mira empatando a Newell's por dos errores defensivos no Ayuda, ¿eh? Sin duda digo no, fue, no, no digo que no fue digo, Pero no quiero hacer como diciendo No es que fue tanto virtud de Newell Sino que de tuvo más ah, o sea, algunos digo, errores de Para volver a ver Para empezar a detectar defectos de Newell Que obviamente los tiene Y, y que River en aquel partido eh, Los dejó en claro sí. Eh, de hecho como decía recientemente Ganaba 3 a 1 cómodamente River En su mejor partido Y Racing tendrá que también estar a esa altura Hacer un gran partido para poder darle a este puntero invicto en la previa, uno lo ve desde afuera, eh, Racing tendrá que estar a la altura, pero es un buen video para ver. Sí, seguro. pero yo creo que lo mejor que le puede pasar a Racing, lo mejor que puede hacer su Beldía es tratar de lo que mostró frente a Colón, como idea táctica, eh, tratar de repetirlo eh, el próximo, no este sábado, sino el próximo, ¿no? a la noche, cuando le toque enfrentar a, al equipo de Martino, esto de que el equipo eh, empiece a presionar, Eh, de mitad de cancha hacia adelante Me parece que esa postura que tuvo Racing frente a Colón De alguna manera creo que le va dando un, Una manera, una idea Una identidad al, al equipo Que me parece que debería ser como un sello Que debería mantener Más allá de la localía De jugar de visitante O el rival de turno Sin duda, pero aquel partido eh, que hacemos ocasión De River y Newells Pasó algo de lo que estás planteando vos sí. eh, River lo apretó muy bien arriba lo abuso, No lo dejó pensar de hecho comenzó perdiendo aquel encuentro eh, Y luego lo revirtió rápidamente y de buena forma eh, Por eso digo que es un punto a Observar eh, para saber cuáles son las Más allá de que, de que le dé la, la iniciativa nuevo. a News, eh, Que le entregue sí, la pelota Que haga lo que hizo frente a Colón Porque sin duda es que lo que marcamos puntualmente Es que eh, da la sensación De donde de la manera que se siente más cómodo este equipo es dándole eh, La iniciativa al rival Corbano destacó la semana como una virtud Esto de jugar sin la pelota uh -huh. Sin la tenencia de la pelota Sí, es probable eh, en, en contrapunto también lo que en algún momento eh, Ha manifestado Subel Día Subel Día siempre quiso un equipo eh, Que haga de, de la posesión del balón Como el punto más fuerte para poder encontrar la solidez y el equilibrio que se necesita en la mitad de la cancha, sobre todo. Uh -huh, sí. eh, esto siempre lo ha dicho Díaz en conferencia de prensa, sin embargo ha encontrado un equipo totalmente diferente a su pensamiento inicial, a la idea, sí, a la ideología sí. que él tenía futbolística. eh totalmente distinto y Corbalán, y, y sé que muchos jugadores también lo, lo marcan de esta manera, eh, lo dan como una virtud, el hecho de cederle la pelota al rival y, y sin embargo eh, terminar con una victoria, ¿no? con el éxito deportivo. Eh, está claro, y lo que plantea Oscar, eh, comparto, Digo, presionar, eh, ceder la pelota al rival, pero de la manera que lo hizo con Colón. Claro, una, canción... de claro. Otras maneras, no, no. una cosa es defenderse, como lo hizo frente a River, donde sí. realmente caminó por la cornisa. Uh -huh. Otra cosa es hacerlo frente a San Lorenzo, eh, un poquito atrás de la mitad de la cancha y aprovechando bueno no los horrores que cometió el equipo de Caruso en aquella ocasión. Y otra cosa, totalmente diferente y realmente valorable, no y marcamos la evolución del equipo, lo que hizo en Santa Fe presionándolo en campo rival. Eh, les hago un punto muchachos porque tenemos a Agustín Pelletieri en línea. En línea. Eh, Agustín, buenas tardes. Diego Corrian de esto Racing te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, recién eh, comenzamos el programa. Eh, Agustín y decía, una semana extremadamente tranquila, que no ocurre en Racing o no venía a ocurrir, lamentablemente. Eh, pero imaginamos esto, ¿no? Un panorama de tranquilidad entre ustedes, confianza, esperando eh, por el punto del de campeonato. Sí. Siempre cuando, cuando por ahí los resultados indignando, las semanas son más tranquilas y esta encima al ser larga y venir de, de, de tres victorias, más aún. Pero bueno, bienvenida sea. ¿cómo saluda ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. mira antes de, de, de tener la posibilidad de conversar con vos, un poco en la esta, este de este crecimiento, esta evolución del equipo, que sin duda fue fuerte de atrás hacia adelante, pero marcamos algunas diferencias muy claras, ¿no? Una cosa fue... Se defendieron contra River, otra frente a San Lorenzo. Y otra muy diferente, lo que hicieron en Santa Fe, eh, frente a Colón. Eh, digamos que fueron a apretar al rival en campo rival. Eh, ¿Esto tiene que ver con los resultados positivos, con la toma de confianza, y con una idea de a quién más se va a mantener? No, yo creo que siempre, por ahí, vamos a hacer de la misma manera. Por ahí con River, eh, sí, esperábamos un, po un poco más. Después, eh, con San Lorenzo... Eh, por ahí siguió otra forma el partido más dividido y con Colón por ahí fue medio digamos eh, lo esperamos pero más adelante y sí. sabiendo que cada cada pelota que que recuperamos digamos eh íbamos a lastimar y creo que medio que, que se dio así el partido eh, después siempre en general tratamos de, de estar lejos del arco y así se hace todo mucho más fácil pero bueno a veces no se da igual también juega ...y bueno, los partidos cambian preso... Agustín León, Partido de la ¿Qué tal? Buenas tardes... Buenas tardes... Eh, yo recién decía acá con, con mis compañeros en la mesa... ...de que no es tan malo para Racing... Eh, ...este parate por eliminatorio ...tener una semana más para enfrentar a New ...en lo que definitivamente va a ser... Eh, ...un partido clave, ¿no? ...para saber... Eh, ...para qué va a estar Racing en este torneo... ...si va a poder pelear o no... Eh, ...bajar a tal vez al, al equipo más regular del torneo... Eh, le puede dar esa chapa de candidato y por ahora Racing eh, está tratando de conseguir eh, pero yo decía eh, que en definitiva no es tan malo para Racing eh, tener una semana más para pulir algunos detalles para corregir algunas cuestiones que todavía que todavía no estén saliendo del todo bien porque eh, evidentemente aún es un equipo en formación este. sí, tal cual eh, siempre viene bien y ya te digo cuando llegamos a venir bien la, la confianza mucho mucho mayor y y también se pueden corregir las cosas de otro lugar por ahí eh, y como decís vos eh, el partido sabemos que es importantísimo y está bueno tener un poco más de tiempo para prepararlo eh, Agustín el Tano Ortiz en la semana eh, decía que quizás no esperaba estar eh, en este lugar en la tabla que el objetivo era eh, en principio de 25-30 puntos pero que lógicamente creado o han creado una ilusión en la gente muy difícil de quitar eh, digo, de ganar este partido sí con lo que significa agarrar la punta en soledad eh, bajar al puntero del campeonato eh, imaginás o imaginamos todos que el resto de lo que queda eh, si la gente ilusión la ilusión será mucho más grande eh, ahí eh, el pensamiento más allá dentro, ¿no? más allá de, de lo que puedan exteriorizar ustedes cuando hablan eh, la idea más de otra manera el campeonato y, es difícil opinar eh, pensando qué va a pasar después del partido que viene uh -huh. eh, lógicamente que es un partido decisivo eh, sí. de ganarlo eh, estaríamos estaríamos muy bien quedaríamos uh -huh. eh, si no primero solos eh, lo que se va a generar en torno no, no, lo, lo que se va a generar alrededor de eso eh, por ahí va a ser difícil de manejarlo yo creo que lo importante es Tener esta tranquilidad, no no como un discurso, sino creo que eh, en el poquito tiempo que llevamos eh, nos ha dado mucho más resultado que que todo lo otro. Si bien a veces es medio aburrido, me imagino, sobre todo para para el periodismo en muchos casos, eh, yo creo que es lo, que, lo mejor que le puede pasar al club, tener, tener tranquilidad, estar lejos con de los conflictos y todo lo que tenga que pasar que pase dentro de la cancha y ojalá sean cosas buenas. Vos sabés que al comienzo del programa, ¿no? Yo decía esto de que a mí me daba la sensación, no de acá, ¿eh? No de los programas partidarios, porque estamos muy con el día a día del club, sino como que desde afuera se estaba generando esto de que parecía que era como una como una postura tomada ustedes para sacarse presión, esto de no de no candidatearse. Y yo hacía referencia que me parece que eh, en esta ocasión ustedes lo hacen con mucha mesura, con mucho raciocinio, porque inclusive me parece que hasta acá en estas 10 fechas todavía Racing no, no ha mostrado lo suficiente como para decir que es candidato. Tal cual, esa por ahí la gente que está todos los días lo, eh, lo nota más. Y la gente, sobre todo los, los programas partidarios donde la gran mayoría eh te diría al cien por ciento son hinchas conocen sí. por ahí un poco más la, la historia sí. y no están tan en búsqueda de, de la novedad inmediata todo el tiempo eh, entonces por ahí se puede se puede llegar a, a entender un poco más yo también digo que los que hoy nos dicen que no nos queremos candidatear son los mismos que hace tres mes, tres fechas sí, o sea, decían que, claro, tres semanas decían que sigue el técnico claro entonces uno no puede entrar en eso porque no le hace bien al club Sí. y hay gente que no le interesa lo único que le interesa es el momento sí, pero sí. yo digo por eso muchas veces que el, eh, es algo que pienso de, sin ser periodista ni mucho menos pero muchas veces, sobre todo los programas partidarios son los que menos tienen que entrar en eso porque son los que más quieren el bien del club y eso no, no es ningún no descubro nada y no, ni... no entonces eh, yo creo que lo que le va a hacer bien a Racing va a ser sostener esto en el tiempo Sí. Y ojalá sea este campeonato muy bueno y no sé cómo va a terminar, pero si todo el campeonato está de esta manera, que en la fecha 10, mínimamente el año pasado, en la fecha 10, eh, ya ha sumado más puntos que todo el campeonato pasado. Sí, Entonces, sí, claro. lo importante no es no tener esos altibajos. Y bueno, en algún momento va a llegar, va a llegar, porque si se si hacen las cosas bien, va a llegar. Pero se necesita tiempo y, y maduración. Entonces, por ahí en los momentos malos, que donde más fácil es caerle a cualquiera y donde más nos hemos todos tentado es donde más tranquilo hay que estar. Yo creo que están haciendo la cosa para que Racing mejore mucho. Eh, por suerte, los resultados están ayudando que eso... Sí. que es más difícil, eh, más fácil defenderlo eh, con resultados. Pero cuando no hay otro resultado, también hay que defenderlo. Entonces, en bueno, eso es lo que, lo que pienso yo. El otro día lo escuchaba a Ignacio Coco un jugador que, que vos conocés de, de tu paso por Grecia, y, y él decía que el partido con Racing es importantísimo. Textual, lo calificó de esta manera, por el rival, porque Racing está segundo, pero ustedes internamente empiezan a sentir esto que se está gestando en el ambiente de los rivales cada vez que deben enfrentar a Racing, de que empiezan a respetarlos, de que empiezan a considerar que realmente Racing es un equipo difícil... Y, sí, eh, yo decía Otega también es uno de los objetivos por el que tenemos. Yo me imagino, lo que pasa es que van diez fecha nada más, si podemos obtener esto dos años, bueno, sí, bueno eh, cada uno que venga a jugar a la cancha Racing, eh, le, le, o sea, se le va a hacer difícil. Entonces, eh, nosotros estamos en búsqueda de eso, que no sean diez partidos nada más, y lo que te decía antes, poder sostener en el tiempo, me imagino que hoy que que va Racing, que que tiene pocos goles en contra, muchos goles a favor, que ha sacado partidos importantes adelante, y son cosas que marcan lo mismo que Newell, el no haber perdido el tener pocos goles, venir bien desde el año pasado, bueno, esas cosas hacen mirar de otra manera al rival. La ubicación en la tabla marca la la realidad en este caso Newell y Racing son los mejores equipos del campeonato No sé yo creo que Newell sí eh, viene viene viene bien no solo este torneo, ya lo viene sosteniendo de, del torneo pasado, después de atrás creo que hay un lote de cinco equipos más o menos, que estamos todos parejos Estamos hablando con Agustín Peletier Agustín, ¿qué te ha cambiado en tu juego? ¿no? Arrancaste el torneo jugando con Camboranesi al lado, jugando una característica puntual. Eh, y en estos últimos partidos, en esta mitad de la cancha, Suculini. Eh, ¿Qué cambia en tu juego, ¿no? digo ¿Quién es mejor o peor? Eh, ¿O con quién te sentís más no, cómodo? Bien, ¿no? Porque... Son juegos diferentes. Sí. Son cosas re... para... Distinto al equipo. Y Suculini le da por ahí más. más... O sea más aire a la hora por ahí de recuperar, pero y Mauro le puede, puede dar mucho más juego que, que yo. Sí, como que eh, llegó llegó subes una rueda de auxilio para que eh, tu trabajo esté más acompañado, digo, para que no tengas que ser vos en encargado en la cancha de, de cortar y jugar. Eh, me parece que con subes tenés una rueda necesaria para poder eh, quizás eh, no correr tanto sol porque más eh, Sí, Mauro es un jugador que recupera mucho también, aunque no se note, y, y los chicos juegan por los costados, uh -huh. Turión y, y Villar, ¿eh? corren mucho, ayuda mucho también a marcar, entonces, uh -huh. eh, yo cuando se defiende, por ejemplo, ahora nos está tocando unos dan o sea, pocos goles, sí. eh, lo mismo nos pasaba con Simeone, es, es cuestión, de, suena verso, pero es cuestión de equipo, es cuestión de cuando los once están comprometidos en defender, si no, hay, no hay característica que aguanten, ni dos jugadores que puedan cambiarle eso al equipo. Recién Agustín nombraste a Simeone, ¿ves similitudes entre Simeone y Zubelía? Sí, yo cuando lo tuve a, a Cholo ya lo había tenido a Luis. Eh, sí, no sé, o sea, similitudes y diferencias a la vez, pero eh, sí, creo que lo toman parecido, la profesión la toma bastante parecida, eh, buscan muchas veces cosas parecidas a los equipos. Sí, algunas similitudes se le puede llegar a ver. Eh, recién marcábamos esto, ¿no?, de que algunos cambios en el equipo y que han quedado eh, en el banco, eh, jugadores realmente de peso, ¿no?, el caso justamente de, de Mauro, lo del Pepe San, y, y se lo ve tranquilo, el grupo se lo ve muy unido, uno de afuera, entonces uno imagina que esto está pasando, que el grupo está así de esa manera, todos tirando para el mismo lado, y si es así, eh, ¿cuán importante es esto a la hora de, de disputar un partido, Agustín? Para mí es fundamental es así y para mí es fundamental, es una de las cosas que por ahí, uno de los objetivos también que era para este semestre uh -huh. y en ese sentido creo que no no como grupo no no tuvimos no tuvimos ni una mancha no tuvimos, no tuvimos falencia y eso es un cambio muy grande que yo personalmente estoy muy contento, imagínate que sí. los ejemplos hablan por sí solos, que, que camoranesi actúe como actúa sí. ya to, to, to, to, to, to, to, to. o sea si camoranesi actúa de esa manera que queda para todo lo demás Sí, sí, es un claro ejemplo, eh, sin sí, dudas Claro, y sin decir ni una palabra Y no solo eso, sino cuando entra, bueno, el otro día Lo ganó el partido él eh, pues Entonces, lo entendemos de esa manera Que lo más importante Es ese, el equipo Eso lo, lo tenemos claro, por suerte Todos, y a todos nos ha tocado jugar No jugar, y, y por suerte En ese sentido Todos entendimos que lo, lo más importante Es que Arrasen le vaya bien eh, Agustín, y vos has convivido Y con este renovado, con incorporaciones, ¿hay una diferencia extrema entre uno y el otro? A mi entender, sí. No, no, sin entrar en detalles, pero sí. No, no, no, no sí, sí. Eh, a mi entender, sí. Eh, muy grande. Y y creo que también un poco, la, yo digo que las cosas malas, muchas las cosas malas que nos pasaron, en muchas fuimos responsables, uh -huh. en otras no, pero eh, entonces... Esto ayuda, ¿no? Por ahí no sé si te va a ser eh, Sabi campeón o va a ser hacer equipo uh -huh. eh, Mejor el equipo creo que sí lo hace Eso sí, sí. pero para mí entender siempre es más importante Pensar equipo que, que pensar Individualmente uh -huh. Agustín, eh, te llevo al tema Futbolístico eh, Mucho se habla de cómo juega <risa> este Racing, ¿No? De que se la posición del Balón, que no tiene la tenencia de la pelota Que espera, que, que muchas veces Especula, como especuló en cancha de River que no está mal, que, que es válido, es un planteo táctico que, que es realmente muy válido, eh, pero te pregunto si es difícil, si es complicado ensayar esta cuestión de plantear un partido sin tener la, la posesión del balón. No, eh, creo que ha pasado, por ejemplo, el River fue un, un claro ejemplo, eh, pero después creo que, me animo a decirte que la gran mayoría de los partidos tuvimos mayor posesión que el rival, Ajá. no sé si al algún otro nos superó. Eh, lo que pasa es que bueno a sí somos es claro que por eso somos un equipo más rápido o más vertical que de, de tenencia eso sí es una característica del equipo pero así oh. todos hemos tenido muchas muchas veces mucho la pelota eh, river fue un claro ejemplo porque la tuvimos poco y atacamos mal aparte y, eh, entonces pero no no es un no es no es el punto más fuerte del equipo pero no es una una falencia por ahí Eh, muchos partidos hemos superado, incluso por ejemplo a estudiantes O, o muchos partidos por ahí No no no ha sido un buen resultado y tuvimos mala pelota No, de hecho Agustín En la semana Corbalán, en conferencia de prensa Manifestaba de que Él considera que es un mérito Jugar de esta manera, sin tener la, la tenencia A la pelota Sí, que puede ser como alguna en algunas circunstancias Como ha, ha pasado por ahí eh, en, en El ejemplo más claro Es el partido de River Pero no no es no es la cara de Terraci Me parece el partido de River tampoco Claro, pero se ve, o sea, claramente, por lo menos una idea de que no es que Racing sale jugando desde el fondo, sino que normalmente zaja, busca con algún pelotazo, ustedes que presionan, tratando, ¿no?, los más cerca del área rival, tratando de arrancar a partir de la segunda jugada, parecería que esa es un poco la impronta que tiene, digamos, desde lo futbolístico este equipo. No, no sé si estoy tan de acuerdo. Sí sí es una, una, un recurso, no, no tengo duda. Lo que vos marcás se, se, se seguramente se vea porque lo, ¿Sí? lo usamos, pero... Pero me parece que ver, porque no es un equipo que se dé la pelota, para mí, Racing. Claro, desde resto, ¿no? por un costado o Corbalán por el otro? No, eh, es, veces, no, es... no pero... <risa> no, pero si yo te lo entiendo, lo que pasa es que no... Por ahí veo que a veces sí lo tratamos de, de interagir, a veces que no. Pero por eso te digo, por ahí no es no es una virtud pero tampoco es la es una es una falencia por decirte, lo alternamos me parece, eh, Agustín Centurión y Vieto sensaciones en este último tiempo eh, no solo de fútbol argentino puntualmente de Racing eh, fueron sorpresa para ustedes eh, lo veían venir de a... eh, como Auch en este caso porque Vieto eh, lo lo ha relegado eh, y la aparición de de Centurión eh, a comienzos del de, de semestre Eh, sorprendiendo a muchos, sí, excepto al técnico, eh, les da una, eh, otra forma saben que eh, desde tu lugar adelante, ellos pueden vivir cualquier tipo de situación. Sí, yo, eh, yo que sé, eh, son por ahí así, si vos a si me sorprendieron por ahí a Luciano lo conozco hace más tiempo, pues está el Cholo, eh, sí. a Caco en, subió hace un, un mes antes faltando para que termine el campeonato anterior. Uh -huh. Por ahí las características nosotros las conocemos, las vemos en los entrenamientos, pero muchas veces te pasa con chicos chico que, que ves que tienen todas esas cualidades, pero cuando juegan no, por ahí no pueden eh, llevarlo al a los partidos. Y ellos muy rápido pudieron. Y como decís vos, por ahí les ha tocado jugar y no jugar, y también han respondido. Luciano entró en lugar de, de Gaby estos partidos, que también había tenido un inicio de temporada muy bueno, uh -huh. haciendo voces y jugando muy bien y bueno, Luciano entró y también anduvo bien y eso creo que, que suma eh, Te voy a preguntarte eh, en algún momento de semanas para atrás escuché decirte también que Racing estaba eh, muy bien en general más allá de lo futbolístico ¿a qué te referías puntualmente? Sí, creo que en todo sentido estaba bastante ordenado como institución lo, lo veo bien mí, yo ya cuando llegué ya veía de afuera ese cambio sí. no era el caos que era Racing hace 10 años, 8 años uh -huh. eh, ya se veía Entonces me parece que se le está dando importancia a eso también, que hace que, que lo jerarquice por ahí a Racing. Sí. Porque yo, yo te hablo de mi experiencia, yo cuando sí, sí. fui a Racing, eh, uno fija, se fija en esas cosas. Obviamente. Si bien los clubes grandes siempre tientan, hay momentos los clubes grandes que no tientan a los jugadores. Sí, por caso de... Sí. Sí, eh, o, o mismo, si, para no dar otros ejemplos, te el ejemplo de Racing hace ocho años. Sí, claro. Con problemas de promedio, que con problemas económicos, con más presiones que cualquier otro club, a veces no, no, no es llamativo eso. Uh -huh. Sin embargo, los jugadores, no no sé, nos morimos por jugar en un equipo grande, y si encima también eh, vos fíjate que no es la lo normal hoy. Son sí. más los que tienen problemas que los que están sí, como nosotros. Sí, sí, sí. sí. Y si encima se pincha ¿no? También, digo, de paso eso yo no lo digo no, no, no. no de, de mí yo creo que para cualquiera es eh, cada vez va a ser más tentador y eso sí. va, va a jerarquizar al club por eso te digo que esas cosas necesitan tiempo imagínate la, la la realidad de Vélez o de Lanús en un equipo grande eh, sí obviamente me parece que es el ejemplo de buscar de los sí, equipos bueno, entonces eh, bueno para esa, a esos equipos Te digo porque estuve en la luz uh -huh. que para mí es un ejemplo en casi todo, sí. eh, pero ten, teníamos más tiempo. Uh -huh. No eh, conozco las la, la, la presiones, pero tampoco eso de, de la surgencia mentirosa, porque terminan sí. haciendo de más daño el club que otra cosa. Uh -huh. Vos hablabas de la luz ¿Qué, qué ¿qué diferencia notás de aquel sube el día este? Eh, bastante bastante parecido, realmente como que la esencia es la misma, mm -hmm. eh, pero hay alguna diferencia pero muy fina pero eh, no eh, como el camino lo tuvo siempre muy claro por lo menos de que yo lo conozco eh, Agustín eh, eh, el Tan Ortiz es el refuerzo que necesitaban ustedes el grupo que ha quedado aquel eh, es la persona indicada el jugador indicado para no solo para el grupo no para lo que necesitaba Racing defensivamente mira fue muy importante pero no solo eh camoranesi bueno yo ya lo había tenido compañero en la eh lo había tenido seis meses y la verdad me había sorprendido para bien en todo sí eh un tipo no sé que hablan por Mauro dice la palabra justa en el momento justo tiene por ahí eh Son gente que... Cámpora, San eh, que, que aportaron todo Mucho y vinieron con el mismo perfil Eso fue para mí la, la clave Recién lo nombraste a San ¿Cómo, cómo lo ves eh, anímicamente? Él en algún momento reconoció públicamente Que sí. no se sentía bien desde lo anímico Porque no estaba pasando un buen momento Llegó a decir eh, en algún canal de televisión Que los únicos que lo querían era la señora y los hijos uh -huh. eh, Algo que, que no es tan así Porque ustedes lo bancan, me consta Dentro del plantel ¿Pero cómo? ¿Cómo está? Yo creo que ¿Cómo está Pepe? Eso es un, una una expresión, pero bien. Yo lo conozco tiene una personalidad impresionante. Okay. Eh, no tengo duda que esto lo hace más fuerte, no. Eso no, no tengo duda. El mensaje para la gente es que lo vas a que, por supuesto cuando tenga la oportunidad va a demostrar. Por supuesto, por supuesto. De hecho, si bien, eh, eh por ahí le tocó no le tocó convertir mucho por ahí eso hizo goles fundamentales para nosotros y creo que. Eh, Eh, si si la gente hubiese elegido, dos, hubiese elegido dos en ese momento, en ese lugar, así que... Vos sabés que, que, que ese que día... Que tenga paciencia porque le va a dar mucho a Racing. Vos sabés que ese día, el día de los goles de San, eh, hice un seguimiento a la salida de ustedes de la cancha, te vi revolear los brazos de una manera... Eh, nunca te vi tan eufórico, fue la mayor alegría que tuviste de que estás en Racing... Eh, puede ser, sí, fue un momento muy bueno, sí, gana el Clásico estuvo muy bueno. Bueno, y lo que vendrá, ¿no? Ojalá siga revolviendo los brazos. Ojalá. Digo, ¿eh? ojalá, <risa> ojalá lo siga haciendo. Eh, Agustín, como la comunicación, ha sido muy gentil. Lo mejor, con la con la expectativa que te imaginas que tenemos todos los hinchas de Racing, eh, debemos estar produciendo ustedes hoy en cancha. Ojalá que el final sea el que imaginamos todos y el que deseamos todos. Un abrazo grande Ojalá. y gracias nuevamente. ¿eh? Un abrazo. Y no, nos estamos... Necesitamos un arquero. No sé si estás listo, si no conseguís... Y nah. esto, esto si, sabés. Nah, si eh, 40 y 40, un torneito. <risa> <risa> Hasta luego. Hasta luego. Agustín Pelletieri, eh, el mediocampista de la academia, el pulpo. Pelletieri, por algo le dirán pulpo, eh, realmente eh, un estandarte en este equipo. Un referente, sin duda, desde que llegó. Dando frases. En, en el transcurso de la nota realmente interesantes sí. cuando le preguntamos por aquel grupo y este hablaba de diferencias extremas, sí. no hay detalles y ni tampoco los queríamos, eh, pero y sí si marcó es, la importancia de esa situación, sí, y se nota evidentemente, uno desde afuera o desde adentro, más que nada Leo, nota y palpa en las diferencias, ¿no? Sin sí. dudas. Sí, claro. Abismal, coincido con Abismal. Estamos totalmente de acuerdo, eso se nota, y se nota en el campo de juego, y es muy claro lo que dice y de la manera que lo manifiesta. Esto que decíamos, ¿no?, de, de, de no ponerse la chapa de candidatos, porque uh -huh. realmente creen que todavía tienen mucho mucho por delante. Lo único, sinceramente, no coincide demasiado en su visión de cómo, cómo Racing plantea los partidos. Sí. Me parece que esto de la posesión de la pelota del rival desearía buscar atrás la segunda jugada me parece que esto es algo que está pensado y que Racing lleva eh, a la hora de, de, de manejar un partido él cree que el, el único partido donde Racing no tuvo la posesión del balón sí. fue en el Monumental después en sí. el resto manifiesta, la tuvo? manifiesta uh -huh. que sí no, que no, Racing decía, tuvo no la mayor parte de la pelota en, el respecto, minutos. obviamente ¿no? la opinión no, de bueno, Agusín, que, que, que es de parte del plantel pero me parece que Racing intenta otra cosa y es totalmente válido y reconoció que sienten que empiezan a sentir de que Racing empieza a ser un equipo respetado, duro, un equipo sí, difícil, sí eh, digo digamos, toca Racing, la visión de, de sí, del rival claro que sí. viene Racing ahora, es un equipo difícil, un partido complicado, de... claro, digo y la satisfacción también de un primer objetivo eh que recordemos a, a mitad de año cuando comenzó este torneo eh, era la búsqueda de un grupo, de armar un grupo homogéneo, eh con nombres porque Racing realmente trajo nombres importantes y uno cuando tiene nombres importantes en un grupo eh tiene cierto temor eh por una cuestión de egos y demás ...y se logró, ¿sí? Realmente... ...uno escucha a Ortiz, lo escucha a Pelletieri... ...y cuando vamos... ...lo escuchamos eh, a Saja... ...claro, charlando habitualmente con muchos referentes... ...y decir esta frase, como dijo Pelletieri... ...hay diferencias extremas... ...digo, el primer objetivo está cumplido... ...armar un grupo de buenos nombres... ...con un buen plantel, homogéneo... ...que según Pelletieri, que coincido totalmente en esto... Sí. ...es... ...una de las tantas cosas fundamentales... ...para que el equipo pueda estar donde está hoy... ...se empieza por esto... ...por el grupo, el rendimiento... Sí, eh, las buenas relaciones sí, a sí. partir de ahí podés empezar a construir cosas. Eh, y está claro que es así, porque el grupo anterior, evidentemente, eh, podían construir muy poco y Racing realmente ha hecho muy poco. Sí, sí, sí, eh, con nombres también muy importantes, importante, sí. con jugadores que generaron mucha expectativa y que después bueno, por los uh -huh. problemas, ¿no? Que todos, sí, sabemos. Que todos sabemos, sabemos, ¿no? Sí, con sabidos, bueno, se terminó como se terminó y bueno, esperemos que esto por eso, hay uh -huh. que darle tiempo a esta situación, a este proceso. Para ver, bueno, hasta dónde se llega. Ojalá. Ah, confirmó que es bueno sí. para Racing. Tengo una semana más. Sí sí, conmigo, confirmó, ¿eh? sí, sí, confirmó. Lo, lo confirmó. Eh, yo creo, Leo, y ya nos vamos a la tanda eh, que para un técnico, <coughs> perdón, con como como suel día, que le gusta tanto el trabajo, cuanto más tiempo tenga, mejor. Sí, un tipo tan obsesivo en esto, eh, cuanto más plazos tenga es mejor. Sí, no en... entiendo la postura sobre el día, pero yo creo, desde lo personal que con el envión que venía Racing que venía, sí. insisto, ¿no? evolucionando sigue buscarlo, sigue sí, está, en... no sé no sé hasta dónde sí. no hubiese sido preferible que el partido bueno. sea este fin de semana. A ver, yo creo que el envión lo seguís manteniendo y nos vamos a dar cuenta el sábado que viene, confirmado, ¿no Leo? 2020 -20 en el cilindro. 2020 -20, se había especulado con la posibilidad de que sea en primer turno sí. a partir de las 14 horas Zafo Morris, ¿eh? Pero... ¿sí? Morris Zafo -Morris, -Morris, Morris que tiene el torneo de tenis está en un torneo de tenis, que, que participan ocho. Ajá, como ocho paz, supongo. Estás. No, no, y salió el octavo. Eh, no. Está séptimo, está séptimo a un paso de estar ahí. Lo tiene, fondo, ya lo ¿no? tiene, lo tiene. Eh, 19, 41, 45, 35, 5707, es la vía de comunicación de estos Racing Marina, Yaninoto está en el día de hoy en la producción. 4535, 5700 Nuestro contestador automático Donde seguramente Gastón tendremos un montón de mensajes Que vamos a estar escuchando A ¿eh? ver Si nos da un lugarcito eh, al hincha de Racing Opinando como habitualmente lo hace aquí Vendemos y volvemos Argentina Espacio publicitario AEMA 570 Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal De los Organismos de Previsión Social Trabajadores de ANSES Leonardo Fabre Secretario General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 Ah, esto es Racing, lo viste Tucson diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tuxonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3432.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 19.45 minutos, segundo bloque de estos Racing Un bloque extenso el primero, eh, debido a la nota de Peretieri Cómodamente, Paradiso está sentado aquí con nosotros sí. eh, Leo, ¿qué más te queda en cuanto relacionado al equipo? Eh, dijimos que el, sin mediar inconvenientes será el mismo que enfrentó Colón eh, Y no muchas novedades más No, no muchas novedades más eh, Estuve averiguando cómo es la situación contractual de Ricardo Centurión Y de Luciano Vieto uh -huh. Ante tantos rumores sí. Ante tantos trascendidos De posibles ofertas eh, Que pueden llegar del fútbol europeo eh, Quería informarme acerca de, de cómo están Bueno, Vieto ha firmado un primer contrato Que es diferente al resto De los primeros contratos convencionales eh, Con una cláusula de rescisión Muy importante Este contrato Vieto lo firmó Al comienzo del torneo con una cláusula de rescisión que podría llegar a los 10 millones de euros. Creo que está entre 9 y 10. No tengo el número exacto, Sí, sí. pero tiene una cláusula de rescisión importante. Bueno. Vieto, tal vez no es lo que valga el pase en este momento, pero es lo que se firmó eh, sí. hace un tiempo atrás, sí. eh, que en realidad era otro presente de Vieto. Hoy ya explotó, todavía no había explotado en aquel mm. momento. Y bueno, insisto que es una cláusula para como el mercado argentino con los juveniles y comparando otros clubes, lo que han vendido eh, a sus jugadores... Es un montón de plata, obviamente, ¿eh? pero digo dentro del fútbol eh, se han vendido jugadores... Sí, sí, sí, ¿eh? por, esas, por, sí por cifras superiores, sin sí, duda. Muy, bueno, de hecho el último Ricky Álvarez no fue de Vélez, que ha sido vendido en 12 millones de euros. Sí. ¿eh? Un volante no delantero, un gran jugador, eh, claro está, pero eh, también de un equipo, no es ni River ni Boca, ¿no? De Vélez Arfiel. Eh, pero bueno, está bueno que tengan una recesión alta en este caso, eh, porque siempre están ¿eh? los mismos dando vuelta por las dudas. ¿Eh? Que alguno caiga y fácilmente... O sea, esto que yo pretendo que durante muchos años los chicos estén en Racing bueno. es una utopía. Eh, un año más, eh, seguro. seguro. Junio del 2013. Domenio no domenio. se quieran desprender de Centurión y Vieto, eh, por lo menos hasta junio del 2013. Y bueno, me parece pasa algo todo... algo más que coherente sí claro es hora de empezar pero a dar bases en ese sentido claro bueno pero es relativo claro es relativo cuando me decían este los chicos no van a solucionar a Racing y hoy tres de ellos son titulares ah, y bueno, le han dado que y hablando... le han dado algo oh, muy distinto al es equipo otra cosa, estamos hablando de otro lado este equipo estamos hablando de bueno un ejemplo me das de Viola sí. eh, Viola exigió irse Viola se quiso ir es relativo a Viola sí. le ofrecían mucho dinero en Portugal de Bien. hecho ha firmado un contrato muy importante Es decir, eh, hoy por hoy se puede decir Que la decisión dirigencial Es que Vieto y Centurión continúen hasta junio del 2013 Está claro Pero qué pasa si en enero llega una oferta muy importante Imposible de resistir No para Racing solamente Sino para el jugador Y el jugador te empieza a meter presión Mira, es una oportunidad única, me tengo que ir, me quiero ir, me quiero ir No, sin duda es que ante la presión del jugador es muy difícil Con la recisión mismo, claro este, Frenar ese tipo de cuestiones Bueno, tema Centurión sí. En los próximos días va a tener una actualización del contrato Así bueno. que Centurión tendrá un nuevo contrato uh -huh. eh, Ganado en buena ley Por supuesto en base a su rendimiento sí. en, en lo que va del torneo eh, Y está bien eh, Y por eso decíamos, Carlos, relativo eh, De mantener esta media de los chicos eh, Racing terminar un buen torneo Desde aquí al final, eh, me parece que, que termina siendo relativo eh, la situación... De los jugadores Sí, sí que... relativo por esto decíamos ¿no? Ese círculo vicioso Que claro. los clubes se endeudan Y sí, que tienen que terminar claro. vendiendo, vendiendo a los pibes Cuando no los podés disfrutar Y ahí empiezan a tener estos problemas Que los equipos están justamente ¿eh? Conformados por jugadores que, que, que Están pegando la vuelta de Europa uh -huh. y, y por estos chiquilines que, que duran poco y nada sí. Y por eso que después eh, Bueno, me, me voy al terreno donde decimos Cada vez se juega peor Cada vez el fútbol es más aburrido Y tiene que ver con que habría que alguna vez Alguien intentar modificar esta situación Que sin duda es perversa sí. Porque antes eh, lo, los jugadores que, que, que se formaban en el club uh -huh. Y que, que se iban de a poco convirtiendo en ídolos Uno tenía la posibilidad Porque lo he vivido De disfrutarlos mucho tiempo en la institución sí, Y a mí claro. me gustaría volver a eso sí, No que... quiero estar diciendo algo que esté tan reñido Con lo que queremos la mayoría No, está claro, lo que pasa es que me parece Que las realidades son otras eh, Que la situación económica Es otra de los clubes Y eh, que las necesidades son otras de aquellos tiempos Bueno, habrá eh, que empezar a Bueno, manejarse a los... Este tipo de, de, de situaciones Bueno, esperemos, ¿me puedes dar dos minutitos? Por supuesto Tengo que vender, a la vuelta Escuchamos al hincha de Racing que se ha comunicado hoy mucho eh, Al 4535 5700 Vendemos por segunda vez y escuchamos al hincha de Racing Dale. Argentina Espacio Publicitario AM570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 Cugini Es Fabio Nosotros cambiaremos tu imagen Vos Cambiarás tu mundo Cugini Si no te confundas Lima 83 www.cugini.com Cugini, .com. Cugini, Cugini Fabio. Fabio La peluquería Lo demás Es solo imitación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 Armonía entre el confort y la naturaleza. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674 4008. Cureband Apósitos. Apoyas, cortes, cúrelas con Cureband. El líder mundial en apósitos. Distribuye Bull, Sociedad Anónima. ¡Fuerte Gio Moreno!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 19.53 minutos Último bloque de estos Racing, nos quedan 6 minutitos Sí, ¿eh, Oscar? último programa, para escuchar a la gente Me prometió, Coren Yo le prometí y cuando prometo cumplo, y usted sabe que es así Así que, inmediatamente Empezamos a escuchar al hincha de Racing, dame uno, Gastón Hola, ¿cómo le va ¿Sí? habla Marcelo? Bueno, Marcelo. la verdad que yo creo que este equipo No no es candidato y, bueno. y ¿Sí? Por lo que ha demostrado, realmente no no es Candidato, le, le falta mucho este equipo uh -huh. Es un equipo que Todavía está en formación y y no hay que olvidarse que estos campeonatos perdés dos, tres partidos y se acabó, ya habiendo perdido dos, como tiene Racing, este eh, vamos a estar por ahí dando vueltas, pero no no, no está para campeón, chao, hasta luego, chao Marcelo, gracias Yo, O sea, eh, Racing puede pelear el torneo, sí, eh, sin dudas, tiene chances ciertas, tiene que ratificar lo que hizo hasta Colón, o sea no, no, no, soy tan categórico en esto de que Racing no puede ser campeón, no creo que sea esa la la la, la situación Eh, yo lo que quería marcar aparte eh, Esto que tiene que ver con Que lo que vienen diciendo los jugadores Tiene que ver con el análisis que han hecho ellos Del rendimiento del equipo hasta acá Sí, Ahora, está claro Lo que va a ser en la segunda parte del torneo Está por verse Dame otro bastón, dale Estimados muchachos Jorgito de Palermo El Fana Jorgito, cariño Espero que estén todos bien Y quiero decirles que soñé anoche ¿Qué? Una ¿Qué cosa soñé? increíble a ver. Que ganábamos el campeonato no y que también ganamos la Libertadores no, y la Intercontinental no. lo soñé tanto, tanto que ya me lo creí a ver si se hace. un abrazo a todos y como siempre yo, como fala de ustedes no me los pierdo un solo día suerte muchachos Jorgito, gracias por el fanatismo Eh, si ya estamos ocurre... tramitando el pasaporte para Japón Corren. Si ocurre esto, me lleve tranquilo bueno, Listo, no, no, Fernando sí, Si, que pues más, por eso le hemos... digo Ya, ya, está, ya estamos está, listo ¿no? Ya está, me puedo ir tranquilo ¿Sabe hablar japonés usted, Corén? Sí, yo me si comuniqué rápidamente <risa> me con, con la gente nipona No sea problema Bueno, ojalá, eh, ojalá, ojalá Ojalá este deseo se haga realidad en algún momento Y lo podamos ver todos eh, Sería una alegría inmensa, eh, enorme Dame otro bastón, dale Hola buenas noches hola Hernández. Hernán de hablada bueno qué lindo que es escucharlo hablar a Pelitieri cómo uh -huh. piensa sí. cómo juega piensa un fenómeno eh, bueno un abrazo a seguir disfrutando y bueno para darle para adelante que podemos abrazo para todos abrazo eh, Hernán digo Pelitieri evidentemente se manifiesta como sí. lo hacen cancha. Pero sí, estamos no, y, sé, eh, no sé, no sé, no no voy a decir que es una, una virtud nuestra porque no no estaría bien lo que estoy marcando, no. pero sí nos está pasando, eh, que cada vez que hablamos con alguno de los, de los integrantes del plantel, sí. tenemos esa posibilidad, ¿no? que en la conversación no como que se rompe el hielo rápidamente uh -huh. y muy amena sí. claro, y, y no hay esas declaraciones de qué que realmente no no aportan nada uh -huh. sino que cada uno manifiesta realmente no lo, lo lo que piensa sí y digo y suma nosotros somos un programa que nos gusta hablar mucho de fútbol somos muy futboleros y de eso se trata y se ve que ¿sí? y se ve que a los jugadores también y les gusta claro que les gusta ¿sí? buscamos eso hablar de fútbol intercambiar ideas pensamientos y nada más dame otro Gastón, dale Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va, eh, Pedro de Santelmo? Sí, la licencio. verdad es que una semana típica sí, y no puedo evitar darme manija, sí. ¿no? Porque <ríe> Además, pues me comentas, van a salir campeones, y si yo me la creo. Pense que sí, creo que hay que seguir buscando el equipo, que empezamos a encontrarlo con Colón. Uh -huh. Yo he sido un crítico de su para hasta acá. Nosotros también. Este, pero bueno, eh, no es el fútbol que a mí me gusta, que estoy acostumbrado a ver desde el año 42, que lo ve a Racing. Como Forlán. Eh, pero... <ríe> ¿Qué es eso? Y no hay nada mejor tampoco que Racing, ¿eh? porque realmente el fútbol está en plena decadencia. Y nosotros tenemos dos o tres jugadores que me deslumbra Bueno, amigos, decíamos, ¿no? En este fútbol argentino, para mí, eh, competitivo para abajo, ¿no? Donde se sí. igualan la mayoría. Hace un ratito te expliqué los problemas. Sí, me claro. dijiste que no tienen solución. La verdad que bueno, no, no, eh, no comparto bueno, eso, de que las no, cosas no se pueden solucionar. A corto plazo, digo, eh, Oscar, a corto plazo. Pero en momento hay que empezar. Sí, digo, en este fútbol argentino, Racing está... Sí, y, y obviamente que y noto al hincha eh, motivado, eh, que se la creen, mucho me la creo, me ilusiono. Eh, lo que, no, no, calma, que, por favor. Lo que puede llegar a pasar, falta muy, mucho. pero sea, digo, vos imagínate lo que puede llegar a pasar. Si el hincha de Racing lo escuchamos y está como está, ganando la Newell Ay, ah, y después tendremos Bueno, ¿por qué no? Un es, par de es meses lógica de... la ilusión, pero entiendo. Pero perfecto, y todos tenemos que... Pero creo que habría que tomarlo con con con, bueno, la, con la tranquilidad necesito. que amerita el momento. Dame uno más, Gastón, dale. Sí, habla Jorge de Flores ¿Porquito? Ayer te pregunté por el tema de patrón, Averiguaste algo, core, Y otra más, hoy pasé por el predio de Seiza Ya hay pasto que De un metro de alto La tierra que tiraron adentro Ya está llena de, de yuyo Así que hace un montón de tiempo que no va nadie ahí A ver si averiguan algo A ver si pierden el predio otra vez Como ya perdieron en el monte grande Chao, gracias Amigo, eh se lo trasladé a Paradiso, eh, quien me debía la información y me la tiene sí, que sí. traer. Eh, y, y, te prometo que mañana mismo vamos a tener información precisa de la situación de Richo Patrón, y con el predio de Seiza, eh, estás haciendo eh, un buen comentario, sí, sí aquel sí. que está escuchando puede tomar eh, cartas en el asunto para que eh, para, para que nos pueda pasar sí, la información sí, de sí. qué está pasando con, con, con ¿no? el de Seiza, con el, con esa sí. parte de tierra que tiene Racing y que realmente no habría que Ver, ver, cuál sí, es, sí. cuáles son dale los un objetivos, uso, ¿no? un uso, dale. Dale un eh, eh, un último bastón dame. hola buenas tardes amigos de Racing, Eduardo los saluda, Eduardo, este coincido con lo que ha dicho Forlano creo que eh, en los papeles y en los hechos Racing no es candidato y me parece que espero uh -huh. eh, el día plantee contra contra Newell's un partido cerebral, un partido frío, Racing tiene que jugar muy frío eh, salir a querer llevárselo por delante a Newell's no sirve, e insisto, tiene que jugar un partido muy tranquilo pensando bien este, el trabajo en el campo de juego y sabiendo que el partido dura 90 minutos y así lo tiene que jugar Muy bien Eduardo, como siempre acompañándonos, te agradecemos el haberte comunicado coincido, ¿eh? a Racing lo que más le interesa en este partido sí. es un resultado positivo, es no perder. Sí. Y, y insisto con lo mismo, hasta acá Racing no eh, no ha mostrado ser un candidato serio, pero Veremos. sí sin dudas lo puede lo puede lo puede poner en cancha a partir de la próxima presentación y ojalá que así sea. Ojalá que sea y desde ya empezamos desde hoy a llenar el cilindro, obviamente tiene que estar repleto para enfrentar a Newell's todos junto al equipo de Juliá para ver si ¿sí? si ¿sí? quizás el sábado como el sábado anterior ¿eh? Racing termina la noche la noche puntero sin bono no hay que pagar bono ¿eh? sin bono uno ¿eh? de los datos que hay sin que acumular y se viene un aumento en la cuota social a 100 pesos se va la cuota ¿eh? me para los socios ¿Eh? Eh, yo por ahí todo el año así que esa fue Digo, eh, eh, para mañana la situación de Rizzo patron por favor que el hincha de Racing está pidiendo información bueno como sí, no, ¿cómo para no? Alugar, tarea para el lugar no? Eh, Forlano gracias por venir ¿eh? no por favor eh, para dicho gracias también por venir gracias eh. por invitarme ¿eh? como siempre nos reencontramos mañana viernes terminando la semana con la presencia de Diego Morris, en la previa de su torneo de tenis... Ah, no, vengo entonces. Ah, bueno, a las 19 aquí en la 570, ¿eh? en Radio Argentina con muchísimo más de estos Racing. chao hasta mañana.